Bueno, Paya es una ONG sin fines de lucro que estamos trabajando en la comarca desde el 2017 eh, y es, Paya poder poder eh, ayudar en el hospital eh, desde la salud emocional eh, toda esta labor desde el payaso, desde el juego, desde el amor eh, brindamos todo este acompañamiento que a veces practicar eh, situaciones hospitalarias son muy difíciles Y bueno, el payamédico lleva este ratito de, de distracción, este ratito de fantasía, de juego, que le permite a la persona eh, transitar todo ese momento de una manera un poco más amena, un poco más placentera, y que además trae muchos beneficios para su salud. También uno cuando dice payamédicos, creo que siempre tiene la imagen por ahí también de los chicos de las infancias, ¿no?, dentro de los centros de salud, pero también, ¿por qué no pensarlo para los adultos mayores o no? Sí, nosotros agenciamos eh, con todas las personas que estén dentro del sistema de salud, sean los enfermeros, sean los médicos, el personal de maestranza, los acompañantes, los familiares que también pasan una situación bastante a veces dolorosa, eh, y bueno, el mismo paciente que para nosotros es un produciente, entonces desde ahí, desde el producir, que hacemos este acompañamiento, así que, Todas las personas que estén en este momento dentro del, de la institución, porque no solo vamos a hospitales, sino que también acompañamos a los jardines, a las escuelas, a distintas instituciones que tienen este, estos, eh, cuestiones de salud, también acompañamos. Eh, pero es para todas, todas las personas que, que se encuentren con un payamédico, disfruten de este momento. Mucha invitación también, por suerte que he podido observar también, de, no solamente como decís vos, en algunos centros médicos, sino que también, como decís también, escuelas, ¿no?, otros lugares por ahí quizás, eh, fuera de lo que es el ámbito de la salud. Sí, sí, eh, ahora que estamos en agosto el mes de las infancias, un montón de invitaciones, la, las chicas han estado visitando un montón de lugares donde ha estado festejando la infancia, y la infancia también es la familia, estas personas que están organizando disfrutan de este momento, y es un producido en conjunto siempre. Quiero consultar también por cuántas personas son las que componen este grupo hermoso de España en la comarca. Desde 2017, y fueron grupos numerosos, en eh, 2017 se hizo acá en Viedma 25 personas, en 2018 en Patagones unas eh, 16, 18 personas, en 2019 se hizo unas 20 personas más, y el año pasado eh, unas 20, que bueno yo fui la formadora, Eh, pero bueno, activamente, porque uno se forma como payamédico y es payamédico para toda la vida, pero activamente somos entre 10, 15, vamos ahí, porque somos personas que trabajamos, que tenemos nuestras familias, que tenemos nuestras cosas, y bueno, le dedicamos este momento a nuestra comunidad, desde nuestra payasa y nuestro payaso, y le brindamos todo el amor. Así que bueno, sí, 10, 15 más o menos estamos en actividad hoy. Nos también a título personal, quiero saber, Eh, ¿Qué significa ser falla Médico para usted para, para mí en especial es una filosofía de vida. Eh, yo me formé en el año 2010 en Neuquén y desde ahí es como, bueno, nada, tomar estas herramientas que te brinda esta actividad maravillosa, ponerla y brindarla día a día. Y creo que para mis compañeras y compañeros es como lo mismo. O sea, poder desde ahí, desde una sonrisa, desde una palabra, desde un pensamiento lindo... Eh, aportar siempre más amor, que es lo que más nos va a sacar adelante, y bueno, nuestro lema es que con amor y amor se puede un mundo mejor, así que bueno, con, por eso hacia adelante. En el último tiempo también la literatura de, de Río Negro estuvo haciendo ese eco también de su labor y hubo un gran reconocimiento, ¿no?, y declaró también como interés Sí, eh, bueno, la concejal Sebuli eh, Maricel eh, tuvo el honor de, de, bueno, de, de presentar este proyecto y se nos hizo un reconocimiento sanitario, social eh, y comunitario. Esto, bueno, avala y nos da como este gran apoyo de que nuestro trabajo en el hospital es fundamental para la salud del paciente, del producente, de las familias, de nuestro personal de salud, que, que también necesitan esa gota de juego, de, de amor, de de, eh, de, fuerza, de para trabajar día a día. Y este reconocimiento para nosotros nos llena de alegría, eh, es muy importante, y bueno, y también es como, bueno, es un empujoncito para continuar, para que se sume más la comunidad, a que nos conozcan, y quienes quieran ser callamédicos, prontamente poder hacer otra formación. Recién me decía, bueno, eso que la verdad que un gran labor y también una manera de, de vivir, ¿no? Lo que me decís también. Sí, para mí es, es una filosofía de vida, es un modo de vivir que uno elige, que uno desea, eh, y desde ahí, bueno, poder, eh, nada, compartirlo con tu comunidad, que, que es el día a día, que somos todos, todas, entonces... Eh, yo lo elijo siempre En el mes de la infancia, como bien decís estuvieron participando en algunas distintas actividades, en algunos lugares eh, ¿Se viene algo preparado? quizás ¿Se, se, se vienen preparando algo para, para la proximidad? Hay más convocatorias eh, por ahí hay un encuentro en septiembre eh, por ahí desde las páginas nos pueden seguir donde estuvimos visitando también desde las páginas si tienen alguna algún evento o, o o quieren conocer cómo es la dinámica de acompañamiento lo pueden hacer, eh payamédicos en la comarca nos pueden escribir y desde ahí se comunican para bueno saber de qué manera podemos participar nosotros eh de este evento que tenga la comunidad eh pero sí, agosto está repleto de cosas después octubre se viene otro día de, de lavado de manos de concientización Después en diciembre tenemos también nuestro día, que sería lindo poder compartirlo con la comunidad. Pero bueno, todo esto se va armando paso a paso porque bueno somos un grupo de personas, hay que coordinar todos esos detalles. te parece, Jessica, para ir cerrando también, eh, ¿podemos repetir las redes sociales donde la gente se puede comunicar y contactar con ustedes? Bien, estamos en Instagram y en Facebook como Falla Médicos en la Comarca. Ahí lo pueden encontrar y cualquier cosa se contactan a través de las redes sociales. ¿sí? Exactamente, ahí nos pueden mandar un mensajito y ya después nos ponemos en contacto. No, Jessica, muchísimas gracias por recibir. Bueno, genial, muchísimas gracias a ustedes.